Estás en sintonía de tu Radio Rebelde 91.5 FM. Radio Rebelde no se hace responsable por los conceptos emitidos en este programa. Muy buenas tardes a todos los usuarios o usuarias de esta tu 91.5 FM. Este es Radio Rebelde, en una nueva entrega de g r a d a popular. En su cuarta jueves, desde la ciudad de la Bolivariana de c a t i a para el mundo. En la dirección de esta estación, Turrebelde 91.5 FM, está Juan Arteaga. En la coordinación de producción, Jesús Arteaga. En la coordinación de educación, cultura y deporte, Oscar Torres. Y quien les habla en la producción y conducción de este espacio llamado Grada Popular, una revista contra Informativa contracultural en la cual se le da también espacio a los emprendedores y a las escuelas deportivas, así como cultores, músicos de nuestra parroquia, como de toda nuestra Caracas. Hoy en g r a d a Popular vimos con una agenda diversa, entre ellas para invitarlos al cine, al teatro y también a diversas. Manifestaciones que tenemos culturales en nuestra Caracas, que en su mayoría son totalmente gratuitas. Ayer, un día bien movido, donde tuvimos varias manifestaciones sísmicas desde el occidente del país, incluso hay quien dice que se sintió hasta en Caracas, cosa que no estamos muy acostumbrada en este lado del continente pero tenemos que darnos cuenta que estamos bajo varios fallos sísmicos y lo mismo en algunas zonas del mundo es totalmente normal por eso que alguna canción por ahí dice que la tierra tiembla si ¿sí? la tierra está totalmente en movimiento y el movimiento de las placas tectónicas producen e s t estas sacudidas que a veces nos agarran descuidados ¿no? No es para alarmarse, simplemente que estar atentos a las autoridades, a lo que digan las mismas.、Eh, siempre tener un radio cerca con un par de pilas. p O r si se va la luz también, tener lámparas, linternas. Recuerden tenerlas recargadas para alguna situación que pueda ocurrir. La prevención el, es el mejor. Lo mejor que podemos hacer para no, no, no nos agarren descuidado. s Bien, Grada Popular tiene su punto de contacto a través del WhatsApp o mensajería de texto 0412-736-0577. 0412-736-0577. Comenzamos esta Grada Popular, bueno, felicitando a la gente de Comunicalle que en, en, en, han estado haciendo una serie. De presentaciones de teatro infantil en el Teatro Aníbal Aquiles n a s o a ahí en lo que era el cine Urdaneta, muy cercano a Plaza Miranda, en el centro de nuestra ciudad. De hecho, este domingo ya nos hacen un llamado porque hay una nueva obra teatral que se va a estar significando totalmente gratis a partir de las 3 de la tarde. La misma está dedicada al comandante Hugo Chávez. Presentaron las dos últimas dedicadas a Aquiles n a s o a Interesante que los niños sepan quién fue aquí, Aquiles n a s o a De hecho, el mismo teatro lleva su nombre. La obra que se va a presentar este domingo,、eh, 28 de septiembre a las 3 de la tarde, se llama Hugo Chávez, una biografía. Que es como un cuento, gracias a Corazón s a l s e r o por el medio de la calle, el Ministerio del、Poder、Popular d e r o p para la Comunicación y el Ministerio Popular para la Cultura. A partir de, la, ta de la tarde, en el Teatro Aquiles n a s o a que queda en Puente Nuevo a, puerte, a Puerto Escondido, el Silencio, a escasos 250 metros de Plaza. Miranda, ahí en el centro de la ciudad. También tenemos que el 27 y el 28 de este mes, es decir, sábado y domingo, se van a estar presentando en el área, en el eje del Buen Vivir, el octavo mercadillo del Buen Vivir. Este mercadillo no es más que la exposición de alguna serie de, de artesanos en los cuales no van a estar trayendo. sus magníficos objetos hechos a mano y también va a haber unos talleres que van a por ejemplo el sábado 27 a partir de las 11 de la mañana va a haber un taller de origami así que todos los chicos y chicas que quieran saber sobre cómo hacer origami a partir de las 11 de la mañana este sábado 27 en el eje del buen vivir que es el jardín del museo de ciencias aquí en bellas artes caracas venezuela A las 2 y 30, hay un taller estampado de textilería ecológica. Así que acérquense para q u y lleven su camisa, por supuesto, para que les estampen allí mismo su camiseta. Una camiseta que quieran estampar, lleve n la que gustosamente, seguro, en ese taller estampado les van a estar estampando algunos de los diseños que ahí van a estar mostrando. Y a las 2 de la tarde.、Eh, Ese mismo sábado hay un taller de dibujo, así que ese sábado 27 va a estar bien activo en el eje del buen vivir. Comenzamos a las 10 de la mañana con, a las 11 con el taller de origami, a las 12 y 30 con el taller de estampado textil ecológico, a las 2 de la tarde con un taller de dibujo y de 5 a 8 hay un concierto cultural con la cantautora Berenice del Moral. La misma va a estar interpretando una serie de boleros. De 5 a 8 de la noche. Y el domingo, no s e q u e d atrás, a el domingo 28, comienza a las 2 de la tarde, un, el estampado de camiseta. Así que actívate y lleva tu camiseta. También nos dicen que la que va a haber un taller de dibujo de 2 a 5 de la tarde. Así que acérquense sábado 27 y domingo 28 al eje del buen vivir, donde van a estar. Esta serie de actividades llamadas Octavo Mercadillo del Buen Vive. También recordarle que dentro de dos sábados, es decir, el 4 de octubre, primer sábado de cada mes, está la Feria Conuquera y van a estar celebrando su décimo primer aniversario. 11 años ya de este comienzo de esta Feria Conuquera, donde todos los productores que están alrededor de Caracas traen sus productos frescos para mostrarlos y venderlos. en lo que es el parque los caobos o parque sucre como lo u t i z a r á una de nuestras alcaldes contamos con la、eh, el, el domingo anterior contamos con domingo 21 creo que fue contamos con la visita en el teatro aquí en la zona de lo que es la editorial Papel y vida que está apoyando a la gente de comunicalle en la misma esta editorial s t a e tiene 40 ya está en su des,、eh, en su 40 aniversario. Entonces, desde aquí le mandamos saludos. Ellos están apoyando a la red nacional de narradores orales y están estimulando a través de sus publicaciones. En la mayoría de las veces, sus libros son para los chicos. Así que desde aquí. Los felicitamos en su 40 aniversario a la editorial Tinta, Papel y Vida, la cual está estrenando, entre otras cosas, varios libros. Y en la mayoría de ellos tienen no solo libros, sino marca libros, los cuales tienen realidad aumentada. En la misma pueden, a través de bajarse una aplicación, n p u e e d ver cómo al escanear la imagen. Se convierte en un cuento totalmente vivo, en un cuento narrado con todo y, y sonido de fondo, con toda una narración, y eso hace que se estimule más al chico, ¿no? al niño, niña y adolescente, para que se estimule a la literatura, cosa que buscamos de desde Grada Popular, y por supuesto, desde aquí siempre vamos a estar apoyando cada una de estas iniciativas que hacen estas imprentas. Que trabajan junto al gobierno nacional y en la cual están haciendo una, sera, una serie de invitaciones para que estemos atentos atento a sus publicaciones. Pueden buscarlos a través de editorial tinta papel y vida en Instagram. Y por supuesto, aquí vamos a estar、eh, haciéndoles llegar la invitación de cada una de ellas. n o Por supuesto, en Grado Popular tenemos la agenda de la Escuela Popular de, de Comunicación, Yanira Bornoz, que es de la Fundación Ciudad Caracas, y también vamos a estar le dándoles lo que es la agenda de la gente de i n c e、eh, s Escuela de Comunicación i n c e s la misma, siempre vamos a estar aquí. Sábado y domingo,、eh, sábado y jueves, perdón, vamos a estar dándole la, la agenda de ambas escuelas de comunicación popular, que las mismas se las estaremos dando dentro de unos minuticos. Recordemos que en grado popular podemos tener una serie de invitaciones. En la misma también hablamos de deporte.、Eh, recordemos que este sábado hay una invitación para que nos acerquemos todos al Estadio Brígido Iriarte a recibir a la reina del atletismo, es decir, a Yulimal Roja. La misma va a estar dando una demostración de atletismo en el Estadio Nacional Brígido Iriarte del Paraíso. Así que vamos todos al Brígido Iriarte en el Paraíso este domingo a partir de las 4 de la tarde. donde nuestra reina, nuestra multicampeona olímpica va a estar dándonos una prueba de sus destrezas, de su verdadera majestad. La misma viene de una lesión larga de dos años y se está recuperando poco a poco. También se está realizando en el estadio García Carneiro de la Guaira, el panamericano de béisbol femenino. El mismo ya está en su etapa culminante, ya en semifinales. Y Venezuela se está jugando un cupo para la, lo a l que es este mundial. Los tres primeros lugares, es decir, los, los que quieren i n m e d a l l a de oro, plata y bronce, van a estar participando en el mundial de b e l o l a realizarse a finales de año. Atentos a todo. Por ejemplo, esta panamericana se está realizando en la Guayra y lo está transmitiendo Meridiano Televisión. Ayer fuimos, ayer fue una jornada de descanso para Venezuela y en la misma pudimos ver juego s interesantes entre Nicaragua y Argentina y después se jugó Cuba contra、eh, Nicaragua. Los rivales que tenemos en el Caribe para este panamericano de béisbol. Vamos a un nuevo, a un nuevo primer tema de grada popular y volvemos unos segunditos con algunas de las invitaciones. Que ya le habríamos dado.、Final. ピンポンピンポンピンポンピンポンピンポンピンポンピンポンピンポンピンポンピンポンピンポンピンポンピンポンピンポンピンポンピンポンピンポンピンポン e ンポンピンポンピンポンピンポン a ンポンピンポンピンポンピンポンピンポンピンポン a ビロニアに戻ってきたのはパビロニアに戻ってきた。 se desplacen por la arena、uh, como si fuera un a t a j o vaya que va vaya no、sí. de cualquier manera ah, ah. y ella sentado en una silla frente a la m r m i e n t r a s el sol te calienta la entendera d e y un poquito pa vacilar ya que la s palmera s la s t i e n e s atrás、oh. y te da sombrita de gárralo en tu carro que los pasos no demora y la playita te dará la hora cuanto poder te invita a remitirme y dará el amore s sí, s í y los palmenores prueba los sabores s í ¡Sigue ricos l m b o r e s La Emisora comunitaria de Katia, Radio Rebelde 91.5 FM, con más fuerza. Estás en s i n t o n í a de tu Radio Rebelde 91.5 FM. Señores, escuchaban ahí Arenite Playita de Cuarto Poder,、Un、poquito de ritmo para esta tarde calurosa de Caracas. Hoy, bueno, sin amenazas de lluvia, pero bueno, hay que t a p i l a salir con su s paraguas y por supuesto atentos al llamado que hagan las autoridades con respecto a los últimos movimientos telúricos que hemos tenido en nuestras ciudades. Comenzó en el occidente del país, se sintió más en el Táchira, en el Zulia y en algunos otros estados, inclusive algunos que dicen que en Caracas se sintió también. Bien, nos llega ya un audio de nuestros amigos de la editorial Papel, nuestra editorial invitada Tinta, Papel y Vida, la cual está en su 40 aniversario. Vamos a escuchar qué nos tiene que decir. Su director, acerca de la invitación que nos hace para acceder a sus libros y, a, por supuesto, a sus maravillosas invitaciones para que vayan a ver teatro y, por supuesto, participar con la literatura. Un saludo a toda la audiencia del programa Grada Popular, que se transmite por Radio Rebelde 91.5 FM. Mi nombre es Néstor Curral Ciniegas. Yo soy editor, historiador de libros para niños y niñas en Venezuela, de una editorial que se llama Editorial Tinta, Papel y Vida. Una editorial alternativa, una editorial pequeña, una editorial que está cumpliendo 40 años en este año 2025. Una editorial que nacimos. En el año 1985, publicando libros de cuentos para niños, literatura ancestral, literatura indígena bilingüe,、eh, publicamos libros informativos, publicamos poesía, cuentos de autores nacionales e internacionales. Y bueno, estamos cumpliendo 40 años. En este momento estamos trabajando. La promoción de la lectura, a propósito de que ahorita, en el mes de octubre, el presidente de la República、eh, convocó una, un plan nacional de lectura para todos nuestros niños, niñas, para toda nuestra familia, para todas nuestras escuelas en Venezuela, convertir la patria en, una, en, una gran, en un gran espacio de lectura. Importante para el desarrollo de las capacidades del lenguaje, de la palabra, de la imaginación, de los sueños de nuestros niñas y niñas que están、eh, desarrollando todo su sentido de pertenencia, su sentido soberano, su sentido de independencia, desarrollar una capacidad que podamos nosotros construir una patria digna y soberana. Y en ese sentido, pues estamos también convocando a todas las personas a que nos destaquemos en esta labor de la promoción de la palabra, de la lectura, la oralidad y la escritura. También queremos indecirle de que nosotros estamos. En el Teatro Aquiles n a z o a este domingo a las 3 de la tarde, en una función e n un espacio infantil, en un espacio para la infancia, donde está el grupo de teatro Comunicalle, que va a presentar una obra que se llama Hugo Chávez, una biografía que es como un cuento. Es una, un nuevo espacio que se está desarrollando allí entre la esquina de Puerto nuevo a Puerto, Puente Nuevo a Puerto Escondido. Eso es en el silencio, al lado de que daba antes el Nacional, el edificio del Nacional. Y、eh, ya en ese espacio estamos compartiendo un lugar para un rincón de lectura. Tenemos una exposición de los libros, estamos trabajando、eh, una novedad que se llama Realidad Aumentada en las portadas de los libros y también tenemos una colección de marca libros con microcuentos de autores venezolanos. Como una manera de vincular la lúdica de la tecnología de un celular con la magia de un libro físico. Entonces, estamos compartiendo y estamos diciéndole que todos los domingos vamos a estar allí en ese espacio para la infancia junto con el grupo Comunicalle, un grupo de teatro. Los invitamos a todas y a todos a que asistan. Es, tiene, es entrada libre, es un espacio para la familia. Usted puede ir con sus padres, con sus hermanos, con sus primos、eh, y vas a disfrutar un espacio muy lindo, porque además. Trata de llegar antes de las tres, porque antes de las tres se hace la bienvenida, los actores reciben a los niños, Aquiles Nasoa, que es un personaje de comunicalle, recibe a los niños, hay sesiones de fotografía, hay una cantidad de cosas bien interesantes. También hay una exposición de muñecas de trapo este, para que pues, el público deleite la maravilla del arte, de la estética, a través de las, de las muñecas. Entonces, bueno, tenemos muñecas, tenemos libros, tenemos cuentos, tenemos、eh, Aquiles Nazoa y tenemos gran, al gran espectáculo teatral que nos, va, que nos presenta toda la semana el grupo Comunicalle. Entonces, un placer, los esperamos por allá y、eh, bienvenidos y bienvenidas a la magia del mundo de la imaginación que es. La literatura para niños, para niñas y para jóvenes. Muchísimas gracias a toda esta comunidad del programa Grada Popular y de Radio Rebelde 91.5 FM. Bien, ahí escuchaban la invitación cordial que nos hace el editor de esta importante empresa, la cual se lleva a cabo. Una cantidad de libros infantiles para los adolescentes y ahora para los adultos. También nos estaban anunciando、eh, e invitando para que nos acerquemos este domingo a participar en esta nueva obra de teatro, la cual va a estar dedicada al comandante Hugo Rafael Chávez Frío. Una oportunidad de oro porque es una. Es una obra de teatro totalmente gratis. Van a conocer un teatro que ya tiene casi 100 años, Teatro Aquiles Nasoda. Y como él lo dijo, van a estar compartiendo con varios de los actores que los reciben en la puerta y se pueden tomar varias fotos compartiendo con varios personajes, hasta una arepa. Hay una arepa por ahí dando vueltas por el teatro. Muy bonito para que los chamos tengan una excusa para dejar los celulares, las pantallas. Ese gravísimo error que estamos cometiendo hoy día de dejar que los chamos sean dominados por el celular. Antes dejaban los chamos frente a un televisor, ahora lo dejan frente a una pantalla y es peor porque se convierten prácticamente en unos zombies. Como lo decía nuestro compañero editor,、eh, pueden visitar las redes sociales de, de la editorial tinta papel y vida, la cual es editorial tinta papel y vida en Instagram. También lo pueden buscar a s í m i s m o en Facebook. Y por supuesto, él comparte un par de teléfonos: 0412-927-9400 y 0416-400. 6484 0416 46484 Lo importante que es compartir con los niños y las niñas y estimular la literatura. Vamos a un nuevo corte musical en grado popular y volvemos con más noticias en, este, en esta e en e s t tarde noche. Ya, ya son las 2 y 30, ya estamos pensando en la noche. Imagínate tú. 見たくない。 En Sinfonía de tu radio Repecho 91.5 FM. Sí, señores, de vuelta en tu grada popular. Como todos los jueves de 2 a 4 de la tarde, aquí estamos a través de la 91.5 FM. la Radio Rebelde de Katia. Quien les habla, Javier Sabier, en esta revista contrainformativa, donde le damos cabida también a los emprendedores, invitando a la gente a que por favor saque a sus chamos de la casa, póngalos a hacer deporte, invite los a ir al parque a visitar los museos que son totalmente gratis en Venezuela y por supuesto, estimule la literatura. Póngalo a leer un libro, a recrear la mente. a l e j e l o un poquito de lo que son las pantallas. Empezando por el celular, que primero son las redes sociales y luego los chamos se convierten en, poco a poco en adictos a los videojuegos. Y eso es muy grave porque le va generando una serie de conflictos al muchacho. No s a b diferenciar entre lo real, y lo verdadero aparte de que eso le crea una a dicción bueno estamos invitando a la gente a que se acerque a c e r q u e al brigir y arte este día sábado a las 5 de la tarde sábado cae 27 de septiembre para el estadio brigir arte que está ubicado en el paraíso va a estar nuestra reina del salto triple la señorita j u l i mar roja así que Todo el Estado venezolano p u j a n d o para que desde el Ministerio de Deporte, desde la Federación de Atletismo y por supuesto todo el pueblo deportivo de Venezuela va a estar dándole una bienvenida a nuestra multiatleta Yulimar Rojas que va a estar este sábado compartiendo con todos los compañeritos que se acerquen a esta parada. a la tercera parada del atletismo de la Liga Nacional. Bueno, ya saben, entrada totalmente gratis en el Brigidiriarte para acompañar a nuestra múltiple campeona olímpica Yulimar Roja, que después vuelve después de dos años de estar lesionada. Hablamos también en los primeros cortes sobre lo que va a ser la semifinal del Panamericano de Béisbol Femenino que está realizando en el estadio、eh, José Luis. Carneiro, el mismo en La Guaira, y ya nos confirman que las semifinales del b é i s b o l serán entre Nicaragua versus Venezuela y México ante Cuba, en lo que serán las semifinales para obtener al menos los tres primeros lugares, van a llevar al mundial. Nos dice la nota de prensa de la Confederación Panamericana de b é i s b o l que ya se llega a las instancias de semifinales.、Eh, la victoria. Por supuesto, Venezuela terminó invicto este torneo con cuatro ganados y cero encuentros perdidos en el primer lugar. Entonces enfrentará a Nicaragua que ganó un juego y perdió tres y terminó de cuarto lugar. Mientras que Cuba ganó tres partidos y perdió uno solo, va a chocar contra México que se llevó dos victorias y dos reveses. Así que estar atentos d estas e semifinales que se van a estar realizando el día el día de í a d hoy. Ya se está jugando. De, de hecho, el primer inning entre México y Cuba va 0 a 0. Y más tarde, a eso de las 6 de la tarde, debería estar jugando Nicaragua-Venezuela por ese pase a la final. Así que estén atentos de la transmisión. Seguramente Meridiano Televisión lo está transmitiendo esta vez. Lamentablemente, a veces hay eventos que la Federación Venezolana de Béisbol y Softball se quedan cortos y no hay la masificación, no hay la información que debería tener el resto de las selecciones nacionales. ¿no? Eso lo e s t á criticando los pasados días el compañero Limardo. Limardo dio unas publicaciones bien interesantes donde él exige. tanto a los atletas de la selección de fútbol como a los de las otras disciplinas que, que pongan el pecho y hacen una crítica a los medios de comunicación de que no tratan por igual a las selecciones de las diferentes selecciones de Venezuela que vamos a representar a nivel internacional y por supuesto el mediador centimetraje por la publicidad se lo lleva la vino tinto del fútbol. Él llama a, también a los medios de comunicación a ser un poquito más equitativos con el espacio en los medios y la importancia que se le debe dar a los, por supuesto, a los compañeros de otras disciplinas. Estamos hablando de que Venezuela no solo participe en fútbol, también vamos a mundiales de baloncesto, vamos a Olimpiadas a representar el voleibol. De hecho, hace poco. Acabamos, acaban de ser campeonas sudamericanas las chicas del voleibol, la SU s b 17. Y es interesante que leemos cabida, así como leamos cabida aquí, a, a invitar a la gente a que haya el teatro. Hasta este fin de semana va a estar realizándose la obra Los Cuatro de Copenhagen. ¿Dónde? En el Teatro Alberto de Paz y Mateo. Esta entrada es módica, solo son. 3 dólares la entrada y se va a estar efectuando jueves esta última semana jueves viernes y sábado a las 6 de la tarde y el domingo la última función a las 4 de la tarde la o b r a se llama los 4 de copenhagen c ó m o se llega al teatro alberto de paz y mateo muy fácil eso está en la avenida los manolos con avenida andrés bello muy cercano a la estación del metro colegio de ingenieros Entonces baja en Colegio de Veniero, sube a la Avenida Andrés Bello, se ubica en Los Manolos. Pregunta por ahí: ¿dónde están los Manolos? Los Manolos. Los Manolos es una pequeña avenida donde hay una serie de hoteles. Por ahí sube y a mano izquierda va a conseguir el Alberto de Paz y Mateo, un teatro que debe tener más de 50 años de fundado. Y en el mismo es donde el Centro Nacional de Teatro. Está realizando la mayoría de las obras de teatro. Por supuesto, invitarlos, como ya lo hicimos hace escasos minutos, al Aquiles Nazoa, que era el cine Urdaneta, a l l í en Puerto Escondido, muy cerca del teatro, muy cerca del, de la Plaza Miranda, en Caracas, en el centro, para que vayan a ver esta magnífica obra sobre Hugo Chávez. Eh, también, mira que hemos saludado a nuestros amigos de la radio web La Voz de la Mujer Bolivariana, la cual nos están retransmitiendo grada popular el día de hoy.、Eh, saludos a todos los usuarios y usuarios de esta su radio web La Voz de la Mujer Bolivariana. La pueden conseguir a través de su blog, tal como suena la voz de la mujer bolivariana. b l o o g s p t Com, igual que nuestra emisora Radio Rebelde, que tiene su blog y su streaming a través d e Radio Rebelde 915.blogspot.com. Saludos a los camaradas、eh, Pascual y la otra joven que maneja la voz de la mujer bolivariana. Interesante que nos unamos todos como medio de comunicación alternativos. Y comunitario, las últimas dos semanas hemos tenido problemas con la infraestructura de algunas de nuestras emisoras.、Eh, desde aquí, un saludo solidario a los hermanos de la radio de Ciudad Caribe que tuvieron un percance con su antena. Nuestra solidaridad con ellos y que pronto puedan、eh, solucionar el problema con su antena, que se cayó, me imagino que por las lluvias y por los, los huracanes, algunos huracanes que pasan por ahí. Igual que la tragedia que ocurre en nuestra emisora Radio Rebelde, que cada vez que llueve, lamentablemente se inunda. Se inunda a los alrededores porque estamos como una especie de cuneta. Basta que llueva dos horas y a el alcantarillado de la emisora se colapsa. Y se podrán imaginar las incomodidades que esto ocasiona a todos los. que hacemos vía en Radio Rebelde y los que viven alrededor, porque al lado de nosotros están también dos consultorios médicos. Entonces hacemos un llamado a la alcaldesa de Caracas, la señora Meléndez, a que se acerquen a Radio Rebelde y puedan、so、tener una solución eficaz para estas circunstancias y se soluciona de una vez por todas. No queremos más trapito de agua caliente. Igualmente hacemos un llamado a j e f e de gobierno. Ellos son los dos que se sientan ahí en Miraflores. A... Prácticamente son dos nuevos ministros. Ya hacemos un llamado también al señor, por supuesto, al Ministerio de Comunicación para que solucione estos pequeños problemitas que tienen algunas de nuestras emisoras comunitarias alternativas. Y esto es con el afán de seguir comunicando y la comunicación popular y alternativa. Siempre va a estar a favor de este proceso revolucionario, obviamente, pero también hay que ser autocrítico ante algunas situaciones desde de, de abandono, hay que decirlo así, porque hay veces que dejan a las emisoras a su azar, a veces uno puede resolver, pero en otras ocasiones se nos escapa de las manos. Mira, estamos hablando también de la agenda que siempre recomendamos de nuestros amigos de la escuela. De comunicación, arroba Escuela de Medios INCES, los cuales están ubicados en la avenida Nueva Granada, en el piso 7 del INCES. Nos hace un llamado para el nuevo taller llamado Introducción al diseño de personajes y dibujo digital. ¿Quién lo está editando? c El señor José Vicente Grandolfo. A partir de este 29 de septiembre, es decir, este lunes, hasta el 3 de octubre, desde las 9 de la mañana a 12 del mediodía. Así que totalmente gratis, inscríbase a través de arroba escuela de medios Inces. Ellos están dictando este tipo de cursos y que está pendiente de los s t o r i e s como ellos ponen aquí en, sus, en, su discreción, en la descripción de, de cada uno de sus pots. Y por supuesto, Escuela de Medio INCE tiene una serie de, de talleres muy importantes que van desde la dirección cinematográfica, la creación de contenido p a r las redes sociales con、eh, inteligencia artificial, producción de micros radiofónicos y otra serie de cursos que van desde redacción periodística, creación de contenido para TikTok, Taller Fotografía Digital Narrativa y Producción de TV para Servicios Informativos, es decir, para micros noticiosos.、Arroba、Escuela de Medios Ince y también e s t nuestros amigos de la SP. Ya, la SP ya es la Escuela de Comunicación Popular Yanira Abornos de la gente de Ciudad Caracas. SP ya, ahorita mismo creo que están de vacaciones. Porque no han publicado muchos talleres últimamente, pero los invitamos a, a que vayan a sus redes en Instagram, e c p Ya, pero para que lo ubiquen mejor, coloca、um, CIDA u CCS. Ahí los lleva para esta Escuela de Comunicación Popular, Yanira Abornos, q u e la cual la misma está ubicada en el piso 6 del edificio Gradillas. al lado hay mismito en plaza bolívar de caracas de los últimos talleres que han dado han hecho de periodismo comunitario de oratoria、eh, de producción nacional independiente y también ha, le han dado hasta cursos a nuevos emprendedores para que sepan llevar sus redes sociales a través de los diferentes medios de comunicación bueno vamos a un nuevo corte de En esta t u b r a popular, cuando tenemos ya las 2.49 de la tarde, vamos a escuchar a la gente de Kim c h a n g o La、emisora comunitaria de Katia, Radio Rebelde 91.5 FM, con más fuerza. Hola a todos, les habla Ricardo Marín, abogado especialista en Derecho Deportivo, y les damos nuevamente la más cordial bienvenida a su cápsula radial de Derecho Deportivo. En el espacio anterior hablábamos de los derechos de formación, que no son otra cosa que la compensación que un club recibe por haber entrenado a un jugador entre los 2 y 23 años. Esto no es un regalo, es un reconocimiento por la inversión y el trabajo que se hace en las categorías menores. Y en Venezuela, parte de su base legal está en la ley del trabajo. Pero, ¿cómo se reclaman estos derechos? Para que un club formador sea c r e a d o r a estos derechos, es crucial seguir un proceso legal y administrativo estricto. que A continuación, detallo los pasos a seguir. 1. Regularización y registro. El primer y más fundamental paso es que el club formador debe estar legalmente constituido y debidamente registrado ante la Federación Venezolana de Fútbol y las asociaciones locales. Sin este registro, el club no tiene la capacidad legal para iniciar un reclamo. Paso 2. Comunicación formal. Una vez que un jugador formado en tu club firma su primer contrato profesional con otro club, debes enviar una solicitud formal y escrita a este nuevo club. En esta comunicación, debes dejar clara tu intención de cobrar los derechos de formación que te corresponden. Paso 3. Plazo de respuesta. El club. Que firmó al jugador, tiene un plazo de 15 días hábiles para responder a tu solicitud. Durante este periodo se espera que ambas partes negocien y lleguen a un acuerdo sobre el monto de la compensación. Paso 4: Escalada a la Federación Venezolana de Fútbol. Si el club no responde dentro de los 15 días hábiles, o si la comunicación no se establece o no se llega a un acuerdo, el club formador tiene el derecho de elevar esta disputa a la Cámara de Resolución de Disputas de la Federación Venezolana de Fútbol. Esta cámara es La instancia encargada de mediar y resolver este tipo de conflictos. Ahora bien, los mecanismos de solidaridad. A diferencia de los derechos de formación que se aplican al primer contrato profesional del jugador, el mecanismo de solidaridad se activa en cada t r a n s f e r e n t e internacional del jugador hasta que cumpla sus 23 años. Este mecanismo asegura que los clubes formadores reciban un porcentaje de las futuras transferencias de su exjugador, actuando como una especie de regalías por su desarrollo. Los expertos legales señalan que este proceso debería ser sencillo, pero a menudo se vuelve un poco contencioso. La esperanza es que con las nuevas regulaciones, como la Cámara de Compensación de la FIFA, se simplifique todo el procedimiento para, que, para garantizar que los clubes formadores reciban la compensación que les corresponde. Con esto hemos llegado al final de nuestra cápsula de hoy. Sigan atentos para más información sobre el fascinante mundo del derecho deportivo. Les hablo Ricardo Marín. Síganos en nuestras cuentas de Instagram, Dicterion y Revista Venezolana de Derecho Deportivo. O contáctenos al WhatsApp 0412 211 0674. Hasta la próxima. Sí, señores, ahí escuchaba a nuestro amigo Ricardo Marín, el cual es su segunda entrega de derecho deportivo que vamos a estar compartiendo aquí en Grada Popular los, los jueves y sábados. Recuerden que ya está nuestro cuarto jueves en grado popular.、Eh, de 2 a 4 de la tarde vamos a estar aquí compartiendo los, esta nueva sección llamada Derecho Deportivo.、Eh, obviamente los sábados de 7 a 9 de la noche lo conservamos.、Eh, abrimos esta nueva trinchera de los jueves de 2 a 4. Ya que veníamos teniendo varios emprendimientos. Y entrevistados que no se excusaban de venir el sábado porque les parecía un horario bastante difícil. ¿no? Suponemos que porque están descansando en sus hogares o porque les queda supuestamente lejos la emisora, la Radio Rebelde 915. La Radio Rebelde, la cual hace el esfuerzo a diario de hacer las producciones. Que normalmente se realizan aquí sabemos de lunes a jueves está nuestro amigo daniel camacala al frente de cafecito rebelde de 8 a 10 de la mañana normalmente luego colocamos el podcast chavistamente podcast los días lunes y jueves a las 10 de la mañana seguidamente programas en vivo tenemos el día Lunes a las 4、eh, Solidaridad, Convivencia con los amigos José Rondón y el famoso Mascaclao. v Nos pegamos el lunes a, con Maduro Más de 7 a 9 de la noche aproximadamente. Y el martes volvemos de 3 a 5 con Haciendo Camino del amigo Meteoro. <ríe> Los, los amigos del Frente Comunicadores Alternativo. ¿no? Luego, el miércoles es uno de los días más movidos aquí en Radio Rebelde. Tenemos desde las 1 de la tarde al panita Oscar Torres con su s Guardianes Comunitarios. Después viene Eliseo con Derecho a s a b e r Y de 6 a 8 de la noche vienen señor, los señores de Trinchera de Ideas. Ahí son como cuatro productores, empezando por Jesús Arteaga, el cual está recuperando de, de un asunto de salud. Le mandamos salud o s d e aquí. Y luego nos pegamos al, con el mazo dando en la noche de los miércoles, es decir, el día de ayer. Seguidamente los jueves,、eh, chavistamente, como dijimos, a las 10 de la mañana, un podcast interesante sobre qué hace la gente de la Fundación Hugo Chávez Fría. s a través de, un, de una serie de periodistas、eh, después venimos nosotros ¿no? los jueves de 2 a 4 con g r a d a popular la nueva saga <risa> en su nuevo horario y nuevo día no hemos abandonado la trinchera estamos los sábados también de 7 a 9 después nos pegamos a las 6、eh, con la gente de ciudad CSS informa, Ciudad Caracas informa,、eh, de los amigos, de una emisora amiga que se llama Oye, ven, de aquí de la Avenida Sucre, de la Fundación Francisco Miranda, ¿no? a l Frente Francisco Miranda. Y en la noche, tipo 11 de la noche, empiezan los programas o los podcasts que nosotros llamamos aquí, por ejemplo, a las 11 los jueves da Cultura Rock, con Paul Gilman. El día viernes acá, pasamos un programa de, de s k a muy bueno de barquisimetro, se llama Rude Boy Train s c a z i n Y los días sábados, por supuesto, comenzó un su nuevo programa de 4 a 0 de la tarde, el cual lo hace un amigo maracucho. Por ahí lo tenemos, vamos a ver si conseguimos bien el nombre para chuletearnos bien. De hecho, yo soy el que hace los controles ahí, pero bueno, a veces a uno se le escapa ciertas cosas.、Eh, un programa muy interesante, el cual habla sobre deporte en la primera hora y la segunda hora habla de la política internacional. Muy interesante. Seguidamente viene la grada popular de 7 a 9. Y a las 11 viene programa Mistura, un programa de rock hispanoamericano desde Perú, desde Lima, Perú, para el mundo. Y por supuesto el domingo comenzó un programa que retransmitimos de la gente de Somos Radio Asamblea o Somos Asamblea Radio, una Radio Web de la Asamblea Nacional. El programa se llama Traición Conciencia con nuestra amiga v a l e r i n s López, del cual transmitimos. De 9 a 10 de la mañana. Y a las 11 viene mente y café totalmente en vivo aquí desde los estudios gigantes de Radio Rebelde. Y a las 4 de la tarde se retorna o se repite, se repone Traición Conciencia de la amiga Valerín López. Y a las 7 se repone el programa popular de grado popular del día sábado. Y a las 11 viene Metal Global con la amiga Coromoto Yaraba desde el Valle de Caracas para el Mundo. Bueno, vamos ahí incluyendo en un grado popular una serie de, de nuevas columnas como la s que escucharon del amigo Ricardo Marín de Derecho Deportivo. Y poco a poco vamos ingresando hasta varias de salud de nuestros amigos. Que hacen vida en toda Caracas y en Venezuela. Debemos comunicarle a la gente que hay alternativas. Por ejemplo, la amiga Valen López hace、eh, lo que es medicina tradicional china. Y ella nos da unos buenos t i p s en ese programa. También tenemos otros compañeros que hacen vida en la medicina integral comunitaria. Y lo vamos a ir incluyendo poco a poco. Esa es la idea de la comunicación popular y alternativa,、eh, abrir el compás, tener una diversidad del discurso y por supuesto no, estar atento a lo que ocurre en, en las costas de, de nuestra querida serie, nuestro Caribe, ¿no? con esa amenaza, esa seria amenaza que nos tienen los piratas del Caribe, así lo vamos a llamar ahora los gringos. Siempre mostrando músculo y los dientes, el tiburón, buscando lo que no se la perdió en la orilla. Por cierto, ayer hubo una serie de discursos y,、eh, y aseveraciones en la Asamblea Nacional de la OEA. De la OEA no, perdón, de la, <ríe> de la ONU. Aunque ninguna de las dos sirven para nada. La OEA es la embajada de Estados Unidos de, en Latinoamérica. Y la ONU lamentablemente desde hace más de 15 años no sirve para pa no decir la palabrota. Es lamentable hablar de ello hoy en día.、Eh, sabemos que algunos presidentes que se han pronunciado. Ahora están alzando la voz muchos de ellos.、Veremos. Inclusive el presidente palestino no lo dejaron viajar, no lo aprobaron la visa. Qué democrático eres, Estados Unidos. Y、después le pones b r a d o porque te dañaron la no no te dejaron subirte a te sabotearon según tú la escalera mecánica y el t e l e p r o m p t e r no puede leer no puedes hacer un discurso sin t e l e p r o m p t e r amigos trun bueno atento también lo que ha llamado como hicimos muy temprano en este programa sabemos que ayer tuvimos una serie de, de Sismología, por eso colocamos uno de los temas musicales de la gente de desorden de público, tiembla. Un poquito para jugar con ello, ¿no? Sabemos que el mundo y la tierra, por supuesto, todos los días se manifiesta con sismos de poca magnitud que no sentimos, siquiera sentimos. Otras veces, bueno, como el de ayer, que más de uno tuvo sus susticos desde el occidente del país hacia Caracas. r e c o r d e m o s l o no eh, levantar ningún tipo de alarma por esta serie de cosas porque esto es normal lo que pasa es que no estamos acostumbrados es todo te va para chile o para méxico y bueno ahí danza el esqueleto a cada rato los esqueletos los edificios se mueven como ellos quieren no levantemos、eh, alarmas innecesarias Recordemos que de nada nos vale hacer fake news o repetir lo que dice n la gente como loros. Para eso están los medios de comunicación、eh, o de los institutos que se encargan de ello: el FUNBICES,、eh, Defensa Civil, el Ministerio de Interior y Justicia. Vamos siempre a la fuente, seamos responsables cuando comuniquemos. Ya me vemos a la calma, sepamos que tenemos que tener una serie de, de prevenciones cuando ocurren estos eventos. Tenemos que resguardarnos debajo de un buen, una buena mesa o debajo de un buen marco para resguardarnos un supuesto caída de, de un techo o una placa. También debemos recordar que no debemos usar los ascensores porque son una trampa cuando ocurren estos eventos. Y utilizar las escaleras de emergencia. Mantenernos con la buena batería de nuestros celulares. Y saber que va a faltar la luz. Como va a faltar también el Wi-Fi. Así que. Sin alarmismo y sin mucha preocupación. Debemos saber que son cosas totalmente normales. Recordamos los puntos de contacto: 0412-736. 0577 e s t a grada popular. Tenemos un blog también muy f a c i l i t o grada popular.blogspot.com, donde solemos subir casi todos nuestros audios de nuestros, nuestras o s s n u e t r entrevistas, nuestros encuentros acá en nuestra emisora. A nosotros nos fascina cuando tenemos aquí invitados porque la interacción es más activa. ¿no? A veces uno se excusa, por ejemplo, el sábado pasado tuvimos que excusarnos con una, una invitada porque aquí. Teníamos el mini, mini laguna de gatia aquí de frente a la radio. Más de 40 centímetros de agua aquí a, en las afueras de la emisora y bueno, hubo que suspender hasta el programa. Un poquito cansados porque estuvimos limpiando las alcantarillas, pero es una excusa, tenemos que echarle el pichón y bueno, sabemos que día a día、eh, nos esperan más sorpresas. esperan sorpresa ojalá que la mayoría sean buenas por cierto el programa que le estaba comentando el día sábado se llama planeta g e o p o l í t i c o muy bueno con el amigo josé manuel s i n t r ó n así que todos los sábados de 4 a 6 tienen a josé manuel aquí hablándonos un poquito de deporte y un poquito de la geopolítica la política muy importante la cual Recordemos que la escuchamos todos los días con Guatemartínez en su dossier. Ahora mismo muchos lo extrañan, pero bueno, así es la vida. Cuando tenemos las cosas allá a la mano, bueno, tampoco las cosas duran para siempre. Este grado popular,、eh, recuerden que todos los jueves estamos aquí, de 2 a 4 de la tarde. Vamos a escuchar nuevo. Vamos a escuchar este poema dedicado a Palestina, para que podamos un poquito. Abrir la mentalidad y la conciencia de los que todavía se hacen los oídos sordos con lo que ocurre en Gaza o Palestina. Héroes y valientes, ¿por qué no ves la luna, niña palestina? El humo de las bombas no dejan que la mire, niña occidental. ¿Tampoco puedes ver el sol?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 Bien, y con ese preámbulo de un par de poemas dedicados a Palestina y lo que ocurre ya desde hace más de 23 meses en esta pequeña cárcel a cielo abierto llamada Gaza, bombardeos van, bombardeos vienen,、eh, la inconsciencia y la inactividad de un organismo llamado Organización de Naciones Unidas. más la complicidad de los e s t a d o s u n i d o s e inglaterra sus su madre tierra ¿no? los que no dejaron este meollo este problema allí en el medio oriente ¿no? recuerden que las tierras palestinas y seguidamente el nombramiento del, de la nación o estado de israel fue、pues、gracias a Esta colonia llamada Gran Bretaña, ¿no? la cual fue por el mundo junto a otras colonias, dividiendo y saqueando estas naciones. Y nos dejó e s t e grandísimo problema llamado el conflicto en el Medio Oriente.、Eh, hablamos de la actuación de varios de los secretarios, o presidentes, o primer ministro. s En la Organización de Naciones Unidas, en este octagésimo aniversario de la instalación de, estas, de esta organización, Mahmoud、eh, Abbas, el actual presidente de la Autoridad Nacional Palestina, ha tachado de crímenes de guerra y contra la humanidad, contra la humanidad los ataques Israel í e s contra Gaza. Ha dicho en su actuación a, a través de un discurso telemático, ya que no le dieron ni siquiera la visa para llegar a Nueva York, en esta, este jueves en la Asamblea Nacional General de la ONU, dijo que Palestina nos pertenece, no vamos a irnos de nuestra tierra. Asimismo ha afirmado que los palestinos resurgirán de los escombros para reconstruir Y tender puentes de paz hacia los pueblos de la región y del mundo no importa cuánto sangre nuestras heridas ni cuánto dure el sufrimiento no van a quebrantar nuestro deseo de sobrevivir aseguró mamut abbas a través de esta transmisión desde algún lugar de palestina porque ya queda tantos pocos espacios en palestina porque cada vez que Israel le da la gana, va ocupando nuevos espacios. De igual manera, Mamoud h Abbas ha señalado que ha llegado la hora de que la comunidad internacional haga lo correcto con Palestina para que deje de estar bajo la ocupación ilegal de Israel. Se han aprobado más de mil resoluciones en la ONU y ninguna ha sido aplicada. El pueblo palestino vive bajo el yugo de la ocupación. Al calificar las acciones de Israel en Gaza como crímenes de guerra y contra la humanidad, ha denunciado que los colonos sionistas destruyen casas y matan a los palestinos a plena luz del día, y miles de personas viven en desplazamientos como el día del Naz Nazbah de 1948 p o r las agresiones israelíes. Tras agradecer el reconocimiento a Palestina como un Estado por la parte de los países europeos, ha manifestado que el pueblo palestino. No olvidará esta postura noble que tomaron. También elogió a los manifestantes en el mundo que han salido a las calles para condenar el genocidio israelí, que,、eh, israelí, que desde el pasado octubre de 2023 ha cobrado la vida de 65.000 palestinos en Gaza. Abbas ha calificado de imperioso el fin de los ataques reales en Gaza, así como la entrada de ayuda humanitaria cuanto antes al enclave costero. Hay que dejar de usar el hambre como arma de guerra, dijo Abatz. Bien,、eh, obviamente se hicieron muchas proclamaciones, muchos llamados de atención, entre ellos uno de los más fuertes lo hizo también el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de algunas declaraciones donde. Hizo el llamado a que paremos esta, este genocidio, lo llamó por sus letras y apellidos. También otros presidentes que hicieron un llamado por la parte de Latinoamérica a ayudar a nuestra hermana nación de Haití. Entre uno de ellos fue el presidente del mismo República Dominicana, el cual es un país que hace vida en la misma isla, porque Dominicana y Haití forman la misma isla, la Quisqueya, la Gran Quisqueya, que está dividida en dos. Una parte es Haití, otra parte d e República Dominicana. Y también el presidente de Paraguay, uno de los emisarios que hizo el llamado a ser una fuerza de paz para poner orden en la nación de Haití. Son, por supuesto, dos temas, inclusive el, de, el otro tema que también nos, incul, nos, nos tiene así. De variante es la, la de el conflicto Rusia-Ucrania que no ha llegado a su final y que, por supuesto, se busca una vía pacífica para que ambas naciones le den un fin a este conflicto. Se sabe que se, las posturas son fuertes a través de ambas naciones.、Eh, ya Ucrania, por supuesto, ha perdido militarmente la. La, el, el enfrentamiento, pero sigue apoyado, guapo y apoyado por los Estados Unidos, que es uno de los que tiene el, de estos conflictos armados. De hecho, ¿quién le lleva armamento a Israel y quién arma a Ucrania? Ya ustedes se imaginarán de quién estamos hablando. Vamos a recordarles también que el próximo sábado, el sábado entrante, ¿no? este, el 4 de octubre, va a estar efectuándose. el decimoprimer aniversario de nuestros amigos de la feria con o q u e r a y nos invitan por supuesto a que nos acerquemos al parque los caobos o parque sucre de, de aquí de bellas artes a que consumamos sus productos totalmente naturales este 4 de octubre de la feria con o q u e r a en su vigésimo primer aniversario Recuerde que cada primer sábado de cada mes está la feria con Luquera. Ojalá esto se h i c i e r a con más frecuencia para que todos los que estamos alrededor de la Gran Caracas podamos disfrutar de estos buenos productos. También vamos a recordar el octavo mercadillo del Buen Vivir. ¿Dónde es eso? Eso es ahí, muy cercano al Parque Los Caobos, en los jardines del de Museo de Ciencias. 27 sábado 27 y domingo 28 a partir de, las 10 de la s mañana、eh, va a se va a estar efectuando un taller de origami en este buen vivir es un pasillo un jardín del museo de bellas artes a las 2 y 30 se va a estar efectuando un taller de estampado textil ecológico este sábado 27 y a las 2 un taller de dibujo así que aproxímense acérquense para que disfruten d este e convivir porque van a estar varios están de varios artesanos compartiendo su arte y sus、eh, producciones y al de 5 a 8 de la tarde va, se va a estar efectuando un concierto cultural con la cantautora berenice del moral Tengo entendido que van a ser puros boleros. Así que lleven a su abuelita, a su abuelo y a los amantes del bolero para que disfruten este sábado de 5 a 8. Y el domingo, a partir de las o de a b e r domingo 28,、eh, a partir de las 2 estampado s de camiseta. Así que llévense su camiseta para que se traigan bonitos estampados originales. Y de 2 a 5 de la tarde, un taller de dibujo. En este, lo que llaman el octavo mercadillo del buen vivir. En las aproximaciones o jardines del Museo de Ciencias, o yo dije Bellas Artes, bueno, es al frente, Plaza de los Museos, en los jardines del Museo de Ciencia en el Buen Vivir. Y por supuesto, hacerles el llamado para que se acerquen al teatro Alberto de Paz y Mateo. A esta última semana de la presentación de la hora, los cuatro de Copenhagen, jueves, viernes y sábado, a partir de las seis de la tarde, y los domingos a, la cuat a las cuatro, donde queda el teatro Alberto de Paz y Mateo, en la avenida Los Manolos, diagonal a la avenida Andrés Bellos, muy cercano a la estación Colegio de Ingenieros. Así que no hay pérdida. Si no, bueno, nos preguntan a través del 0412. 736 0577 Le mandamos un croquis de cómo llegar a Teatro Alberto de Paz y Mateo. Donde, por cierto, esto ya lo conocimos. Fuimos a a la rueda de prensa que dio el ministro de Cultura, Enesto Villegas.、Eh, ah, y el domingo, por supuesto, vamos al. Vamos al teatro Aníbal n a s o a antiguo cine Urdaneta, en las cercanías de, de lo que se llama Plaza Miranda,、eh, ubicado entre Puente Nuevo a p u e r t a Escondido, El Silencio. Es la sede de Corazón s a l s e r o La obra se llama Hugo Chávez, una biografía que es como un cuento. Por cierto, nos estaba invitando el director de, de, la, de, de lo que es esta bella、eh, editora de libros que se llama Tinta, Papel y Vida. Puede visitarnos a través de arroba editorial Tinta, Papel y Vida. Ellos están arribando a sus 40 aniversarios y tienen estos bonitos marca libros. Lo s cual e s vamos a estar compartiendo también nuestras redes. Unos marca libros que tienen realidad、eh, aumentada. Usted los pasa por un escáner, se va a una aplicación que nos comparten con en la app en la parte de aquí de atrás. Nos dicen que lo busquemos por la story. Buscan arte vive, arte vive,、eh, escanean el producto y. desde sus portadas de sus libros ellos están promocionando en el teatro aquí las nazoa tiene un s t a n d grandísimo ahí donde tienen todas sus producciones y casi todas sus, las portadas de sus libros y de sus、eh, marca libros tienen estos bellos cuentos que usted al pasarlo por la aplicación pueden escuchar y cómo van narrando la historia y cómo toma movimiento la imagen Algo bastante creativo de parte de la gente de la editorial Tinta, Papel y Vida que está arribando sus 40 aniversarios. Apoyemos la literatura,、eh, recordemos que eso incrementa la creatividad en los chamos. Y por supuesto, le hacemos el llamado a los padres representantes y a los señores de, la, de las escuelas, por supuesto, los educadores, a que. retomemos y recordemos mandarles a hacer los trabajos a los chamos a punta de bolígrafo para que te tengan un doble beneficio una es que aprendan a tomar un texto a partir así sea de una pantalla y al leerla y r e p r o d u c i r l a en un papel están leyendo dos veces y eso le va quedando parte de esa información a los chamos en el cerebro Por eso que por ahí dicen l e a que algo queda. Por cierto, en Radio Rebelde 915.blogspot.com punto o también tenemos una sección que llamamos así, tal cual. Lea que algo queda. Y cada 15 días vamos a estar compartiendo un libro que debe haber varios. t El n e e m o s primero que compartimos fue Los cuentos del arañero. Lo compartimos, en por supuesto, en formato PDF. Después compartimos entrevista a Katia a tres voces de José Ignacio Cabrujo. La nueva sesión que ya se llama Lea, que algo que vamos a estar compartiendo cada 15 días, un nuevo libro. Así estimulamos la parte de la literatura en nuestras radios comunitarias alternativas, que hace mucha falta. Los chamos están dejando de leer. Les aflojera leer y eso no debe ser así. Nosotros tenemos que estimular la literatura y premiar a los muchachos, por supuesto, a través de la participación y la discusión sobre los textos que se les podemos recomendar. Nada debe ser obligado. Tenemos que recordar que tenemos que estimular ciertas partes de la de su s mente. s Tratar de. Poderlo s estimular para que actúen sin presión. a que ellos sepan que las cosas no se hacen obligadas para nada. Vamos a escuchar e s t e temita de la gente de, de Zapato 3, creo que es. O es Sentimiento Muerto. Vamos a escuchar Vampiro. deseando más s i スタジオ e 行くのに、全部スタジオに行くのに、s 部スタジオに行くのに、全部 e タジオに行くのに、全部 e タジオに行くのに、全部ス 「こんどは」 Yeah! I'm <laughs> not Insiste en nuestro blog Radio Rebelde 915.blogspot.com. Sí, señores, ahí escuchaban a la gente Zapato 3 versionando este excelente tema de seguridad nacional llamado Vampiro. Solo que ellos lo hicieron un poquito más viral allá por la década de los 90 cuando estaba muy famosa televisora de videos juveniles en TV. c u a n d o tenemos ya las 3.35 de la tarde saludando también que estamos transmitiendo no solo por la 91.5 FM, la Radio Rebelde, sino también por la gente de la Radio w e b la voz de la mujer bolivariana.blogspot.com. Saludo a Pascual y a todos los chicos y chicas que día a día van trabajando por la comunicación popular a través de varios de los grupos que multiplican la información. Empezando por Comuna TV, grupo en WhatsApp y en Telegram. Ahí podemos compartir diferentes audios o información que hemos convocado. ¿no? Seguramente、eh, podemos ser un poco más solidarios entre todas las radios comunitarias alternativas y hacer una callapa comunicacional, unirnos más,、eh, hacer encuentros deportivos, hacer encuent、eh, discusiones, debates acerca de la comunicación popular alternativa. Para ello hay varios frentes. Sabemos que tenemos varios de nosotros maneras de pensar diferentes. Y por supuesto, en la comunicación popular alternativa se aceptan las autocríticas, siempre con un fin común que es cada día mejorar como comunicadores y, por supuesto, llegar mejores y valiosas producciones para todos los usuarios usuarias que utilizan nuestros medios de comunicación para la denuncia. ¿no? Por ejemplo, por donde yo vivo, en la calle Sonrisa de los Magallanes de Katia, Hay más hueco que en la luna. Hay u n o s cráteres, señores, que yo no sé cómo la alcaldía no se ha enterado. Y eso que hemos hecho varias denuncias y videos para hacerles llegar a la gente de la red de t a p a h u e c o s Algo así se llama una red que tiene el jefe de gobierno del distrito capital, el señor Naúm Fernández. Pero creo que estaba más ocupado. colocando tarima s para traer pastores evangélicos de otros sitios. Pero es,、bueno, esa es mi opinión, ojo, Javier Sabier, de este programa. Por eso, por a l g o siempre en el programa antes de salir el aire, la emisora se, no se hace r e s p o n s a b l e los que se emita aquí en este programa, solo el que está al frente del micrófono. Por cierto,、eh, Le invitamos también a seguir la programación de Radio Rebelde. y Tenemos unas diferentes programaciones, muy excelentes. El debate, la, la gente que hace vida aquí somos gente común y corriente, las cuales queremos ser también emprendedores. Queremos darle oportunidad también a la gente que hace vida alrededor de nuestra emisora y de nuestro, nuestra parroquia Zucre, que algunos llaman parroquia Acatia. n o Vamos a recordar los p u n t o de contacto 0412 736 0577. 0412 736 0577. En la Radio Rebelde de la Armada puedes localizar a través de a Radio r o b r a Rebelde 915 en casi todas las plataformas. La invitación A sobre el fútbol nacional, por ejemplo, va a arrancar este fin de semana lo que es la Liga el torneo clausura del f ú t b o l o futsala nacional no a a r r a n c a este viernes 26 con los encuentros entre monagas s por t club y b a m b i futsal donde en el rutaca sport arena de monagas eso va a tener transmisión por el canal streaming o de youtube de la gente de la liga futbol Piratas de la Guaira recibe a estudiantes de media a las 3 de la tarde el 27 de sábado 27 en el domo José María Vargas de la Guaira. El, la gente de Candelero recibirá en aquí en el José Vera Casa de l Naciones Unidas en El Paraíso. Va a estar recibiendo a los campeones mundiales del 97 de la Academia. de campeones mundiales del 97 que son del táchira a partir de las 3 de la tarde así que pueden aproximarse la entrada es totalmente gratis y en el gimnasio cubierto ratón pérez m a r q u e z de turmero estaba aragua los tigres s a l van a estar recibiendo a los guerreros de la montaña de trujillo y tigers de valle de la pascua va a estar recibiendo al real esperanza que son de caracas Los famosos centauros de Caracas recibirán en el José Veracasa el día 27 a las 7 de la noche a Llaneros de Guárico y Marinero Futsal de Anaco, Marinero h Acevida en Anaco, van a estar recibiendo el Bolívar a partir de las 7 de la noche el 27 de septiembre. Y los panitas de Estación Asís, que son de La Guaira, recibirán a Santa Bárbara. En el José María Vargas, el Domo José María Vargas de la Guaira, el 27 de septiembre a partir de las 7. Así que pueden buscar a través de arroba Liga f o o t b a l Sala lo, la siguiente jornada. Eso nada más la primera jornada. Comenzará este viernes y, por supuesto, apoyado por la Federación Venezolana de Fútbol, que todavía sigue en su polémica o en su. Eh, pequeño dilema de quién va a dirigir a la selección nacional de fútbol para el próximo mundial o sea tenemos que esperar cuatro años más así que se acabó el boom vino tinto el avión vino tinto la harina vino tinto el jamón endiablado vino tinto que más había malta vino tinto harina precocida vino tinto empezando por el avión、pues. Tremendo paquetazo nos vendieron los de la Federación Venezolana de Fútbol. Eso yo lo llamaría una publicidad engañosa. Nos quedamos todos embarcados. Miren, el streaming de YouTube para ver la Liga f o t b l l Sala es streamingfutsal. Pueden buscar de todas maneras aquí mismo en el arroba Liga f o t b l l Sala, más cortico. se meten al, al enlace que colocan ellos acá en en su biografía y por supuesto van a caer en lo que se llama arroba liga profesional futsal venezuela aquí se nota que la, la red es nueva de, de, de youtube y pueden ver la rueda de prensa que se realizó hace escaso s tres días donde se presentó un nuevo balón de fútbol de una marca reconocida Patrocinado por el IND, la Federación Venezolana de Fútbol y por supuesto la Liga. Tienen varios patrocinantes fuertes, eso está bueno que se mercadee. Ojalá no sea también otro producto de dudosa procedencia como l avino tinto de l fútbol. <ríe> por eso yo creo que esa es la reacción que tienen varias federaciones: la del baloncesto, la del voleibol. y otras selecciones ya no se están vistiendo de vino tinto no sé si nos e han dado cuenta pero varias e l l a s se están vistiendo de azul se están vistiendo de rojo miren la simbología señores lo que les tienen alrededor la simbología no es gratis vamos también a hablar de la liga de fútbol 2 que está llegando a su término está ya la jornada 27 una liga que es bastante larga y extendida Tiene dos grupos, tiene a la gente del grupo Centro Oriental que forman parte de la gente. Por ejemplo, el encuentro de este día sábado 27 comenzará la jornada. Todos tendrán transmisión de FIFA Plus, un convenio que hizo la Federación Nacional de Fútbol con la plataforma de FIFA, FIFA Plus. Sábado a las 7, Marítimo irá de visita a la Angostura, al Ricardo Tulio Maya, a partir de las 3 y 30 e s e sábado, va a enfrentar a Angostura al Marítimo. En Monagas B recibirá al Aragua también a la misma hora, pero en el estadio Comanche Botini de Maturín. El Bolívar Sport Club recibirá en el decanato de la Universidad de Oriente al d i n a m o Puerto. El Deportivo Miranda, el actual líder de este grupo centro oriental, va a enfrentar en el estadio Yulimar Rojas, allá arriba en Los Teques. Este sábado 27 a las 3.30 todos van a jugar la misma bola para que no haya ningún truco truqui, y truquitos con los resultados. Van a recibir a los come dulce s de mineros de Guayana. Allá arriba en los teques en el nuevo, bueno, no es nuevo estadio, él se llamaba Arnoldo. Tenía otro nombre. Ahora le pusieron Yulimar Roja, s está bien. Hasta una estatua tiene l l a Muy bonita, por cierto. La Real Frontera recibirá en su estadio allá en Táchira al Trujillanos, otro equipazo del f ú t b o l otro histórico, igual que Mineros y el Marítimo, al igual que el Aragua. Va a recibir a Trujillanos. El Titanes de Guanare va a recibir e l Rafael Calles Pinto al Barquisimeto, uno de los favoritos para allá hacer el título. Va muy bien posicionado en su grupo occidental. El Ureña Sport Club recibirá al Vigía en e s t a d i o El Caney a las 3.30 y Falcón, héroes de Falcón, de Falcón recibirá al Puerto Cabello B en el Luguero c o r r e a allá en Falcón. Así que no se pierdan la oportunidad de ver estos encuentros, todos por FIFA Plus y en algunos canales de YouTube lo pasan por sus. Ahora en sistema radio, porque la federación hizo un convenio con FIFA Plus y le quitó los derechos a los equipos para transmitir después que tenían dos, tres años trabajando. ¿Qué les parece? Una decisión un poquito arbitraria, pero bueno. h a c í a el f ú t b o l venezolano. Sacan un sombrero y sacan un conejo haciendo magia. Esto e grava popular, son las 3 y 47. Vamos llegando y a... Al final de esta grata tarde vamos a escuchar un nuevo tema musical y volvemos en unos minuticos. e Nuestro n blog Radio Rebelde 9 1 5 b l o g s t o t k c o m Saludos a la audiencia d el programa Grada Popular que se transmite por Radio Rebelde 91.5 FM.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 La literatura para niños, para niñas y para jóvenes. Muchísimas gracias a toda esta comunidad del programa Grada Popular y de Radio Rebelde 91.5 FM. Bueno, bueno, ahí tienen una vez más la invitación para que se acerquen este domingo, este domingo al Teatro Aquiles Nazoa, donde era el Cine Urdaneta. Este g r a d a popular ya llegando a sus últimos minutos en este jueves. Una nueva tanda que tiene g r a d a popular ahora, en su cuarto jueves ya. Vamos enumerándolo. g r a d a popular normalmente sale los sábados de 7 a 9 de la noche. Vamos a, a complementar la información de los amigos de Tinta, Papel y Vida, una editorial. Lo pueden buscar a través de arroba, editorial tinta papel y vida. Un magnífico trabajo que están realizando、eh, con esta realidad aumentada de, sus, de las portadas de sus libros a través de una aplicación. Puedes ver la animación, una animación hermosa al colocar el celular sobre, bajándote una aplicación, pones el celular sobre estos, estos marca libros. i n c l u s i v a e hasta de sus libros、eh, interesantes como El Cóndor Dorado. El Cóndor Dorado se ha enamorado. Es una historia poética de amor entre un majestuoso cóndor de los Andes y una preciosa águila imperial ibérica que se desarrolla en las cumbres del sur del continente americano. Un canto a la constancia, al deporte y a la alegría de vivir. Uno de los Libro muy interesante. Este libro, uno de esos libros, es de, también del amigo de Comunicalle, ¿no? el señor Carías. Como ya nos contó su editor, este, esta editora Tinta, Papel y Vida tienen 40 años, acaban de cumplirlo y tiene esta innovación de que port las portadas de sus libros y sus porta,、eh, marca libros. son animadas muy interesante b ú s c a l a s a través de arroba editorial tinta papel y vida en instagram y en facebook también los consigues así puede contarte con contactarte con ellos a través de 0416 400 64 84 0416 400 64 84 Bien, lo vamos a dejar con la columna de nuestro amigo Ricardo Marín, de Derecho Deportivo, y nos despedimos para la próxima transmisión de Grave Popular, que será el sábado a las 7 de la noche, si Dios lo permite. Igual la invitación está para el jueves que viene a partir de a las 2 de la tarde. Llamó a la dirección de esta estación, la 91.5 FMR a d i o Rebelde, a partir del señor Juan Arteaga. En la coordinación de producción, Jesús Arteaga. En la coordinación de educación,、eh, deporte, está Oscar Torres. Y en la dirección o conducción de este espacio, Javier Sabir. e También saludando a los amigos de la voz de la mujer bolivariana.blogspot.com, q u e i n amablemente están retransmitiendo nuestro programa, nuestro programa totalmente en vivo. Nos despedimos para el próximo jueves y el sábado que viene a partir de las 7.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 Estás en sintonía de tu radio Rebelde 91.5 FM.